Bueno, ahí está la música necesaria, música muy de viernes, como para preparar los rollers nocturnos para muchas personas que tienen ganas de activar hasta la última célula de sus melenas, al menos, porque por ahí son algunos ritmos no son tan bailables,、uh -huh. pero te invitan a una cierta electrificación. Hay, hay una melodía atrás. Que cortinea este momento porque hablamos de Pampeanidad desde hace un rato y hay una partícula, pero que es una partícula universal, ya y desde hace rato, que、eh, supo pertenecernos, pero ahora le pertenece a todo el planeta. Hablamos de Alberto Cortés, que vuelve a la Pampa, pero vuelve en forma de un libro, vuelve en forma de Alberto Cortés, la vida,、eh, y hoy vamos a charlar. Con、eh, la responsable de que exista ese libro, con Laura e c h e v e r r y a quien ya le damos la bienvenida y las gracias por un rato, Laura, acá Valen Quintero y Juan Pablo Bertolini en Radio Kermés. Hola, Hola, chicos, buen día. Perdón por tantos contratiempos. La、no. verdad que andamos acá para allá con muy poco, muy poco tiempo entre una cosa y otra. Y bueno, uno no puede ubicar todo como quisiera, pero acá estamos. Pero no hay problema. Fi finalmente、no、hay problema. estamos, finalmente、claro. estamos. l e esperábamos, le, le contamos a la audiencia, l e esperábamos en el estudio, pero telefónicamente igual estás presente con nosotros, así que sí, no hay sí, ningún sí. problema. Y se entiende también que tiene que ver este e Raíl con este, las presentaciones, ¿no? De, de Santa Rosa, Pico, Rancul.、Eh, contanos cómo vienen. Bueno, ayer, yo llegué ayer a la, a la mañana, a las 6 de la mañana a Pico, me fueron a buscar desde Santa Rosa, estoy en Santa Rosa, ayer lo presentamos acá en Santa Rosa, hoy vamos a Pico a las 19 horas y pasado mañana, el sábado, 10 y media de la mañana, ya tenemos que estar en Rancul, que es la última de las tres presentaciones, en, en La Posada, un hotel de campo que está en, en la ruta. Y que tiene un hermoso bar, el Tentador. Y bueno, la gente de Rancula está muy revolucionada. Hemos logrado, creo, una convocatoria como queríamos. Y va a ser muy descontracturada esa presentación. Queremos que, que la gente de ahí pueda contar también sus propios recuerdos, hacer una especie de mesa redonda en homenaje a Alberto. Y no hay mucho, mucha movilización. Y bueno, para mí ni les digo porque. Yo siempre he ido a Rancul, pero traer este libro cuando Alberto ya no está físicamente y poder regalárselo a, a, al pueblo, devolverle a, a la pampa toda a este monstruo de nuestra canción popular、eh, era algo que tenía pendiente, no se podía reeditar el libro, no había forma de encontrar una propuesta editorial que, que cubriera toda la geografía que Alberto ganó con su, con su carrera,、eh, Hispanoamérica, España, acá, y bueno, lo logramos、eh, con la satisfacción de que las editoriales son argentinas, o sea que devolvemos al mundo que, que los cortesianos de afuera reclamaban esto desde hace tiempo, porque estaba agotado. La, el libro se editó en el 2008 por una editorial española y cuando se agotó no, no tuvimos más una. Una, digamos, una propuesta que c e r r a r a Y ahora sí,、eh, sale por, por dos sellos:、eh, Serial y Siete Sellos, que Siete Sellos desde acá, de la p a m p a Así que muy, muy contenta. Bueno, hay un recorrido del libro ya que evidentemente te deja,、eh, si querés, contarnos alguna devolución. Hablaste de los cortesianos recién. Y parece、sí. que es, no sé si una estirpe. Una raza, pero entendemos que son seres humanos que andan por ahí y que lo que los conecta es un hilo de Alberto. ¿Qué te dijeron cuando presentaste el libro desde ahí hasta ahora? ¿Cuál fue quizás la, de, la devolución que más te impactó y que sí, recuerdes me, ahora, una, pues, Laura? Tengo, una, mira, tengo muchísimas, pero me acuerdo de una.、Eh, pr primero te cuento, los, yo llamo cortesianos a. A todos los que sentimos lo mismo por Alberto, hemos, sido, hemos crecido con su música y estamos desparramados por el mundo.、Eh, ellos han vivido o viven muy de cerca a través de grupos, ¿viste? de Facebook, de, de, de todo lo que sucede, lo que compartimos desde todos los países de, de, de habla hispana. Y bueno, cuando aparece algo de acá o alguna noticia, o cuando trajimos las cenizas de Alberto Arrancul,、eh, Que los trajo Carlos c o r b a l á n y yo tuve el privilegio de acompañarlo.、Eh, dentro de lo triste que fue, fue para mí una experiencia increíble y de, de transmitirlo en vivo, no nosotros, pero de que ellos estaban esperando desde todas partes. Hoy mismo me dicen por qué no podemos estar en r a n c ú los comentarios en las páginas son esos.、Eh, pero si yo te tengo que contar una que ahora me viene a la cabeza, hay miles. Eh, hay un señor de Buenos Aires que un día encontró en YouTube、eh, la presentación en México, o sea, cuando Alberto me acompañaba en la primera edición, en la, en la mesa que tenemos, la de México, la de España y la de Argentina están en mi canal de YouTube. Y él descubre el momento en que yo le leo a Alberto el discurso mío y Alberto se emociona y comenta:、eh, todo el mundo debería ver esto o algo así. Entonces yo le contesto en privado. le mando un libro de los que me quedaban y el hombre se emociona tanto que lo guarda sin leerlo. Lo guardó, dijo que iba a tener que juntar、eh, valor para leerlo. Y un día en el estado de WhatsApp de él,、eh, estaba en tratamiento de quimioterapia y había sacado una foto, a, viste, a la, la, digamos, lo que te, le ponen para hacerle el tratamiento en él. En, en la vena、uh -huh. y el libro en la falda. Y te juro que para mí fue increíble poder acompañar a una persona en, en un momento difícil, o, o por lo menos que te desestabiliza, y que lo haya atravesado con ese, que haya elegido ese momento para leer ese libro,、eh, eso es ser cortesiano, esa es la secta que formamos.、Sí. Eh, así que bueno, me, te podría contar infinidad. Hay una señora de Cuba, grande ya, que está esperando el libro hace años. Yo no tenía libros, ahora por suerte y por casualidad o no casualidad v i a j o a Cuba en febrero y le llevo el libro. O sea, estas cosas、eh, tiene ser cortesiano. Y bueno, todo lo que publico es, por supuesto, un día hasta me hicieron una nota en vivo.、Eh, en fin, compartimos cosas antes cuando Alberto andaba de gira. Íbamos sabiendo todo por, por los que estaban en cada lugar. Ahora eso desapareció, pero bueno, hay recuerdos, hay vivencia, siempre s hay movimiento en las páginas de Alberto, siempre. Laura, la verdad que es estremecedor escuchar un solo relato, medio relato. Me parece que ya dejaba al conductor al borde de las lágrimas, porque lo escuchamos, porque <risa> sí, lo sentimos. Lo que me sí, que pasó, Y nada, ¿no? qué sé yo, me parece que aprendimos a compartirlo. A partir justamente de la naturaleza de las letras de las canciones de Alberto, que de alguna manera se, se plasmó en, en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir,、eh, para las personas de La Pampa, como si fuéramos distintos, pero claro, finalmente somos parte de esta, de esta secta, como decís、mm. vos. Claro. Este, y bueno, nada, por ahí teníamos esa s o n s a idea de que Alberto era nuestro, pero evidentemente. Al escucharte, volvemos a darnos de bruces con esta realidad de que Alberto se, se dio al universo y hoy por hoy anda recorriendo almas. ¿Por cuántos idiomas, Laura? ¿Vos tenés ideas de a,、uh, a qué idiomas, rincones? Llegó、eh, Él grabó en francés,、eh, tenía esa pasión por Jacques b e l y, bueno, dejó、claro. versiones de Jacques Brel、eh, en francés, grabó en italiano. Eh, hay una versión de cuando un amigo se va en ruso, que yo se la conseguí una vez y se, no, no lo podía creer, la tengo guardada.、Eh, en, ha cantado mucho en Angola, Alberto, esas zonas que, que tenían mucho que ver con su primera época, con las palmeras, con、claro. esos temas.、Eh, ha trascendido más de lo que uno imagina.、Eh, Mina cantó una canción de Alberto, la popularizó, Renato. Eh, qué sé yo, bueno en francés ya te digo, en,、eh, encontrar cuando un amigo se va en ruso fue para mí como encontrar una perla <risas> increíble, ¿no? fue mortal. Y, y bueno, es así, es de alcance, Alberto es interminable, no terminas de asombrarte, pero te quería decir que él los, lo amó a r a n c u l i a la Pampa como nadie y no dejaba de hablar de eso y testimonio de eso h a y en todos. Yo creo que en cada tema, hoy hablábamos de eso, porque no necesariamente tiene que estar dedicado como le dedicó más de una decena de temas a la Pampa, pero en cualquier canción de Alberto vos encontrás un verso que es pampeano,、eh, aunque, aunque la canción en sí no aluda a, a, su, a su paisaje, a sus raíces. Y a mí me ha tocado acompañarlo Alberto de Buenos Aires a Rancul, que me bajaba en Lincoln, Solamente para comer los tallarines de su tía Lea, la, la hermana de la mamá. Porque él estaba de gira y se venía a probar los tallarines de la tía Lea. b u e n los buscaba en todo el mundo y nunca eran como los de la tía Lea. Él estuvo atado a su rancul y a su pampa, añorándola. Y mi última comunicación con él,、eh, pocos días antes de que falleciera, muy poquitos días, terminó con que me decía. Tengo que ir a Argentina pronto porque esta nostalgia ya se está volviendo peligrosa. Él,、sí. Si alguna gira o algún regreso lo hacía feliz, era a su país. Yo a veces dudo de que el país le haya devuelto eso、eh, en su justa medida, ¿no? Pero los pampeanos tienen el honor, el privilegio de que este rey s haya ido acá.、Eh, a mí me tocó verlo cantar en México, en España, y te puedo asegurar que. Que, que es increíble, que fue increíble y que siempre las canciones son las que, las que aluden a este paisaje, a esta infancia suya, a esta, manera, a esta idiosincrasia del hombre de la pampa. Y eso es maravilloso y es eterno. Para ustedes es un privilegio. Yo que soy hija de un pampeano nacido en General Pico, mi papá nació acá.、Eh, bueno, vengo con una doble carga emotiva. Papá falleció en el 2018. Eh, así que esta semana para mí es muy, muy intensa. Muy fuerte. Laura, bueno, qué suerte para、eh, c o m provincianas y c o m provincianos del norte de, de la Pampa que pueden acercarse hoy a Pico、uh -huh. y mañana a Rancul, a El Tentador. Seguramente、sí. va a haber alguien que se atreva a agarrar una guitarra y después, bueno. Sí, hay, hay el, más de u n o El coro va a ser generalizado. Sí. Eh, Laura, nada, la verdad es que es un gustazo escucharte y por supuesto que nos comprometemos a poner en valor la obra de Alberto, ya fuera de los hogares, este, sobre todo desde un medio de comunicación comunitario como es Radio c a r m e s en donde、sí. la pampianidad también abunda y no eso, se seca en nuestro, nuestros te iba, tinteros. Te iba a decir que yo,、eh, como que asocio,、eh, asocio tanto la, el, el Córdoba con, con la Pampa. Los tengo como mimetizados, tal es así que en enero pensamos ir a los festivales a presentar el libro, cuando esté cosquino, ese tipo de cuestión. Y bueno, Alberto tenía una cercanía con Córdoba muy importante, con la, todo lo que era cadena 3,、eh, en fin, lo veo como un bloque en su vida eso, por eso a veces lo nombro indistintamente. Pero bueno, es, es argentino, es pampeano, es universal. Y bueno, lo lanzamos de nuevo al mundo a través de una edición argentina. Eso es maravilloso. Me dan ganas ya mismo de estar participando y de escuchar bueno, alguna de las decenas de anécdotas que tiene Laura e c h e v e r r y para contar en la presentación de bueno, Alberto Cortés la vida", la vida, el relanzamiento de su libro. Muchas gracias, Laura, por este ratito. No, chicos, Gracias, gracias. a u s t e d e s Gracias a ustedes. Que sean unas excelentes jornadas por venir y a controlar el corazón, Laura. Sí. Eso, eso, hasta ahora va. Vamos a ver mañana. Un abrazo, un、una、cariño gracias. grande. grande, chicos, un, un beso grande. Y un、gracias. cariño grande a todas las personas que se hicieron de una partida.